Los chicos del CAI estuvieron uh -huh. trabajando, el CAI es el centro de actividades infantiles que eh, tiene talleres los días sábados. Uh -huh. eh, desde el CAI eh, siempre se impulsa este trabajo eh, que tiene que ver con, lo, con los derechos, uh -huh. con la identidad, puntualmente ellos venían trabajando mucho el derecho a la identidad. Bien. Y eh, bueno, cuando nos enteramos la noticia de la nieta 125 recuperada, fue un tema... Eh, de reflexión uh -huh. y de, de charla en el CAI, uh -huh. que culminó con la pintada del mural. Eh, los chicos del CAI, junto con los profes, uh -huh. pintaron un mural eh, en el frente de la escuela uh -huh. eh, y después se conectaron con Aldo Tartaglia, uh -huh. el hermano de Lucía. Uh -huh. eh, Bueno, y juntos fuimos pensando en esto de, eh, bueno, de hacer una inauguración de este mural. Eh, también nos comunicamos con gente de derechos humanos uh -huh. y con algunas otras instituciones que se fueron enterando y, y quisieron participar uh -huh. de este evento, algunos espontáneamente, otros nosotros los convocamos. Entonces. Eh, esta inauguración eh, se terminó como armando entre todos un poquito, uh -huh. eh, eh, bueno, pensando en que fuera además eh, un momento de eh, encuentro de, de algunos artistas eh, pampeanos que quieren estar presentes en esta inauguración. Bien, eh, contanos cómo se fue forjando este, este mural, si hubo otras ideas aparte del que quedó último. ¿Otras ideas de diseño? Eh, no, en realidad... La primera idea fue el, el retrato de Lucía, uh -huh. la seño de plástica apareció uh -huh. con él, eh, con la uh -huh. foto ¿no? de Lucía. Uh -huh. eh, so, ellos, los chicos, ya en los talleres venían trabajando el retrato eh, en el taller uh -huh. de plástica. Uh -huh. Ellos trabajaron el retrato, la caricatura. Siempre venían trabajando en función de, eh, como una, con una foto de base, uh -huh. Uh -huh. Eh, cómo caracterizar las caras y hacerse, se hicieron retratos entre ellos. Eh, el primer punto fue el retrato, después, eh, como para completar el mural, fue saliendo uh -huh. eh, de los chicos algunas propuestas y surgió la idea de los pañuelitos, uh -huh. Uh -huh. que esos pañuelitos fueron, cada pañuelito fue pintado por un, por un niño diferente. Uh -huh. El retrato lo pintó la Senio de plástica. Uh -huh. Uh -huh. Después Bien. los chicos agregaron cada uno eh, un pañuelito. Bien, eh, un tema que a nosotros por supuesto nos llega ahí mucho, eh, tiene mucho que ver con la cuestión política, tiene que ver este, con, con lo que nos pasa a nosotros y con lo que nos pasó este, en, el, este, en el pasado, pero todos estos chicos que participaron nacieron en democracia. Uh -huh. ¿Cómo lo tomaron a ellos y por qué? Eh, Justamente, impulsaron? mira, para nosotros fue eh, eh, una situación muy oportuna para instalar el tema, porque nosotros tenemos por calendario escolar una fecha que es el 24 de marzo, uh -huh. el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia y es muy difícil con chicos tan chiquitos instalar esa idea uh -huh. de que tiene que ver con el pasado, con la historia, que por supuesto la abordamos igual uh -huh. pero esto era eh, una cuestión actual, palpable, visible, una nieta que aparecía uh -huh. y que nos dio pie para instalar la historia y la idea de memoria y por qué. ¿Por qué, ¿Por qué la escuela eh, tiene que instalar estos temas? Porque nosotros consideramos que esto es construcción de la ciudadanía, esto es hacer. ...construcción de la ciudadanía. Perfecto. ¿Está invitado Aldo, el hermano? Está invitado Aldo, que uh -huh. es quien va a descubrir el, el mural ese día. Sí, sí. Bueno, vamos a hablar con algunos de los chicos... ...que no sé si pintaron, pero participaron, participaron de, de, la... de, esta, de esta clase del mural. Eh, contame tu nombre primero. Mi nombre es Bautista. Bautista y Lázaro. Sí. Bien, bueno, cuéntame ustedes, ¿qué vieron, qué, qué ven en ese mural ustedes cuando lo miran? Y yo cada vez que lo miro pienso en la, en la niña que estuvo desaparecida un montón de años que la separaron de su familia uh -huh. y la, la buscaron las abuelas de plazo de mayo. Qué lindo lo que decís. ¿Y vos, Lázaro? Eh, yo pienso que me da pena porque la separaron por mucho tiempo de su familia y es que no nadie sabe qué le pasó uh -huh. ni qué estuvo pasando por ahí uh -huh. porque desapareció y... Las abuelas de mayo lo empezaron a buscar y... Y encontraron. la encontraron. ¿Les gusta que se hablen estos temas en la escuela? Sí, a mí sí. A vos te gusta. Ajá. Ajá. <coughs> y se sienten cómodos. Ustedes después lo llevan a la casa de ustedes, lo hablan con sus papás. Sí, sí y yo a veces ajá. lo hablo con ellos. Ajá. ¿Y qué te dicen tus papás? Y me felicitan ajá. a veces.